a n t e s d e c o m e n t a r aquí vamos a hablar de uno de esos grupos de los 80 que tanto te apasionan. 1987 se publicaba el exitazo de los irlandeses, You Two. i still haven't found what I'm looking for". Esta canción surgió de una forma un tanto peculiar. Y aquel grupo estaba trabajando en una canción titulada Under the Weather, pero no acababa de cuajar. Así que un día, The Edge propuso el título I Still Haven't Found What I'm Looking For, que vendría a decir algo así como Todavía no he encontrado lo que busco. Somos tantos, ¿verdad, queridos? En referencia a ese atasco creativo. Y bueno, se puso a recomponer la letra partiendo de ese título. Y así salió, como segundo single del álbum de You. Joshua y segunda canción del disco. El tema consiguió la sexta plaza en el chart oficial del Reino Unido y el número uno en la lista norteamericana. Además, se la incluyó también en los discos Rattle and Hum, en una versión con coro gospel de iglesia afroamericana, en el recopilatorio The Best of 1980-1990 y en el U2 80 Singles. Es una de las canciones más populares del grupo y frecuentemente tocada en sus conciertos. Sí, U2! a t i t a ¡Asumo la colita! ¡Ricky! Pon m esa e música que tanto nos gusta, Ricky. Esto es Play. Con Ricky García. Secada, el protegido de Emilio y Gloria Estefan, que tuvo un gran éxito, que lo cantó en inglés: que es esta, Just、Not、a n o t h Day, además en castellano. De hecho, esta es la canción que se ha puesto Víctor toda la semana dedicándome a mí. <risa> Besito, Víctor, que la has hecho genial. 6 y 20 minutos, una menos en Canarias, te espera música de este calibre en los próximos minutos. グッドフォークス Música que tanto te gusta en las tardes de Kiss FM. Play Kiss.、Como、todas Las torres estrellas. a p l a m b i e <tose> s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 My s a n d w I c h And h e s a i d i c o from m e es Play Kiss con Ricky García.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 y o u r e black A través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. Con un talento increíble, ha construido grandes canciones de la historia de la música, como por ejemplo este, este. a l right,、sí, poniéndonos en positivo todas las tardes aquí en k i s e f m、oh. p s i t i v o s alegres y sobre todo frikis. Sí, porque hoy es el día del orgullo friki. Queremos saber de qué te declaras friki o fan loco, loca y sobre todo por qué. 606-712-658, si te acabas de incorporar, bienvenido, bienvenida. 606-712-658, o bien en Play Kiss-Es, nos puedes buscar en las redes sociales y decirnos. ¿Por qué te declaras friki? Raúl, desde Barcelona. Hola, soy Raúl desde Barcelona. Hola, guapo. Pues yo soy friki de、sí. lo que es friquismo por autonomía, los juegos de rol. Yo llevo 30 años, mi mujer lleva 20 años jugando conmigo. ¡Oh! Y tenemos una colección inmensa de juegos desde siempre. ¿Por qué somos fans y por qué somos frikis de ello? s、sí. Por las sensaciones, por el buen rollo, por las amistades, por las experiencias y por la. Ambiente que hay en todo el mundo rolero cuando hay buena gente. 42. Hola, buenas tardes. Soy Benito de Madrid. Mira, <risa> Hola, yo soy、Benito. un friki total y absoluto de los coches de los 70, 80, 90. Y de hecho no lo puedo remediar.、Eh, tengo un Z3 que es la maravilla de las maravillas. Hola. Hola, Playkis.、Eh, soy Marta de Labañeza. Pues yo de lo que soy una auténtica friki ¿Sí? es de los bocadillos de crema de cacao con chorizo. ¿Cómo? Eso, vamos, <risa> debía estar en cualquier escuela gourmet para、claro. enseñarlo. p o r favor, sí, Una delicia. Hola, buenas tardes a mi familia preferida de todas las tardes, Playkis. Gracias, hombre. Felicidades por vuestro programa. Gracias. Soy Antonio de Córdoba. Y estamos en plena feria de Nuestra Señora de la Salud aquí en Córdoba. e s t á s invitados i、si、venís por aquí. Gracias, hombre. Y vamos, yo soy muy friki, muy friki ¿Sí? de cuando voy por la calle caminando, pues de sumar todas las matrículas de los coches, no sé.、Eh, me dio por ahí de joven ¿Sí? y de momento que veo los cuatro números y tal y cual, ya saco la suma al completo. Fíjate. Y siempre voy buscando el conseguir. Tres coches seguidos con la misma suma. Todavía no lo he conseguido. Vaya manera de divertirse tan interesante, queridos. Sí, señor. Vamos a tomar nota. 606-712-658. Cuéntanos de qué eres friki o fan lo coloca y, sobre todo, por qué. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. Aquí, en directo, en Kix FM. Esto es Gay f l i k i s con Ricky García. CCM. v e i n t e años con la mejor música. a、wow.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 Es. Todas las tardes, en Kiss. ¿Estáis en Canarias? ¿Qué tal estáis, amigos? ¿Bien? ¿Regresando a casa después del trabajo, después de la dura jornada? No os preocupéis. Nosotros aquí en KissFM tenemos la herramienta perfecta para ponerte en positivo. Claro, la mejor música del mundo. Y por supuesto, vosotros. Que hoy es el día del orgullo friki y hemos pensado, oye, ¿por qué no pedimos a nuestros oyentes que nos cuenten en qué se consideran frikis? Mira, vámonos a ir hasta Instagram. l o v e l o w c o s t MJ, dice: Hola, soy fanática de las películas de Rocky y tanto me gustan que he hecho fanáticos a mis hijos. ¿No sabes la de puñetazos que nos damos viendo las pelis? Eso sí, de buen rollo, imagino, ¿eh? ¿Verdad que sí? Claro. Y me ni 74, dice, pues fanática de Star Wars. Prácticamente todas mis camisetas son de esa temática. Además de pendientes, pulseras, eso sí, siempre del lado oscuro. Cuéntanos la tuya, 606-712-658 o bien PlayKiss-es en las redes sociales.